Meccan etapa 5. Alima al-Isaadi lo amamantó, y ella recibió su bondad y bendiciones. Por su presencia en su casa.